barriozar y ratia en el 100.8fm agenda de conciertos noticias en temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música.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 Para que puedas escuchar este programa de Música al día que más te guste, a la hora que más te convenga. Además de escuchar el programa, también tenemos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo esto lo he dicho en la página que tenemos en Facebook, facebook.com/euskalmusicaberriozariradia euskalmusica en las redes sociales En el programa de hoy jueves vamos a tranquilizarnos un poquito ya que no tenemos entrevista esta semana pero eso sí te vamos a dar a conocer las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para los próximos días junto a varias novedades la primera de ellas El Portal de Gade, ya sabes que hace dos semanas, se pasaron por aquí por los estudios de Berriozán y Ratia, por buscar Música, para presentarnos su cuarto larga duración, donde los acordes queman. Hoy escucharemos dos de los temas incluidos en ese su nuevo trabajo discográfico. También escucharemos a la formación de Peralta Moss, que la semana pasada se pasaban por aquí por los estudios de Berriozán y Ratia, por el programa de Euskal Música para presentarnos su nuevo larga duración El Filo, segundo trabajo discográfico, si no contamos SP, que sacaron en 2014 Hoy escucharemos dos de los temas incluidos en ese nuevo larga duración También escucharemos el reciente nuevo trabajo discográfico de Haz que Entrená El álbum Xero Ticket Y novedad importante aquí en Euskal Música esta semana, lo nuevo de la formación su nuevo trabajo discográfico CERO, hoy te extraemos dos de los temas, de ese es su nuevo larga duración. Además escucharemos entre otros a la formación Ibakusa y a la formación Itziaren Semeaka.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 Y si te parece, vamos a comenzar ya esta nueva edición del programa Euskal Música Y lo vamos a hacer con la formación El Portal de jade Una banda que tras su primera maqueta y tras resultar ganadores del segundo certamen rock Villa Tarrabia en 2007 Graban su primer trabajo de estudio Gracias a ello, se dieron a conocer a nivel estatal mediante una gira de conciertos Un año más tarde, en 2008, David Tres, vocalista, decide abandonar la banda Y le sustituye Nayera Ruz a las voces En 2010, graban el segundo disco de estudio, Despertar Un disco totalmente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 Batería, una formación, parte de ella Dos de los componentes de la banda Iván y David estuvieron hace dos semanas Presentando este nuevo Larga Duración Aquí en Euskal Música En Berriozar y Ratia Nos dejaron su disco y hoy te extraemos Dos de los temas, cuarto Larga Duración Para el Portal de jade el álbum Donde los acordes queman, nos quedamos con los temas En el Alambre y Rosa Eterna Con ellos comenzamos Una nueva edición del programa Euskal Música Tiempo rompe todo lo inmortal, arde mi alma No, no puedo no más regoliendo siempre el mismo camino Nunca he elegido ni destino, destino no he cambiado de aspecto anterior Mi apariencia esconde el dolor No puedo no más conservando una era vitalicia Observando al perder Me nuevas vidas Eterna, cansada de sufrir Creo que ha llegado el momento de huir Las noches que no acaban los días que se van Las noches que no acaban sí, en los medio, días que se van La sombra y la luz que ya no está un luz que ya no está. En este oscuro lo llevar Las noches que no acaban los días que El bucle en esta soledad Muere mi esencia uh, Nunca creí la factura es una tortura. tortura Pintaba muy bonito el fielo de la eternidad Ahora quiero, quiero escapar Ver más intasea a los demás es lo más duro Aprendí a llevarlo, a llevarlo. Estoy cansado, solo me quiero ir dejarme morir las noches que no acaban los días que se van las noches que no hay sí, los días que se van la sombra yaada tu luz que ya no está que ya no es de oscuro mu las noches que no acaban los días que se van. las noches que Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico del Portal de jade Los temas en el Alambre y Rosa Eterna. Y ahora nos vamos con El Filo, que es el segundo disco de estudio de la formación M.O.S. Un disco que ha sido grabado en The Metal Factory Estudios de Madrid por Alex Capa, que ha sabido captar toda la potencia de la banda, elevando los 10 cortes que componen este álbum a otro nivel. Este segundo disco contiene variedad y una inusitada madurez musical, pero todo ello no impide que se pueda reconocer fácilmente la esencia de Moss, letras incendiarias y un sonido propio que la banda ha ido forjando desde sus inicios en 2014. Desde entonces han trabajado sin descanso. Buena prueba de ello es que en tan corto periodo de tiempo la banda ha publicado LP con el Agua al cuello en 2014 y el LP Impune un año más tarde en 2015 y ha girado constantemente a lo largo Y ancho de todo el estado ofreciendo unos directos impactantes derrochando energía a raudales La formación Moss la componen Iñaki a la voz, Bruncho a la guitarra, Gorka a guitarra y coros, Diego al bajo y Jorge a la batería Los cinco componentes de la banda de Peralta estuvieron la semana pasada por aquí por Euskal Música para presentarnos Este es su segundo trabajo discográfico, el álbum El Filo, lo que vamos a escuchar, los temas El Salto y Estrella del Cartel caña y potencia la que nos trae esta banda de Peralta Mos con ese álbum El Filo ahí estaban sonando dos de los temas El Salto y Estrella del Cartel y nos vamos con algo más tranquilito nos vamos con la formación As que Entrená que es un joven grupo creado en 2014. El uso exclusivo de la guitarra y la percusión da un toque especial a las canciones y a las versiones de esta banda. El 5 de agosto de este año 2017 salió el disco de título Serotic, un disco de rock alternativo donde las canciones tienen un carácter especial y personal. La formación, Haz que entrená, está compuesta por Joaquín a la voz y guitarra, John a la guitarra, Manex salvajo y Matín a la batería. Lo que te vamos a extraer son dos de los temas incluidos en ese su álbum, Geure Mundu Tan, y el tema, Ispiluaren Morroia. rak ez daite zela ohitu esskaetara esskaak ez daite zela ohitu kaletara Desilusioak ekar deza ilusioaren boza Nigarmalkoak topa deza laguna proposa Jarez nuke nahi berrirolanere Ja zbiar La megina inuke baina jo anda koen gundoana Ilai dezela içu zer Empezar de berriz berriz tener necesidad y rúgame zaatea irekitzen nari da edo itxaso izlada bat eta gesura delikusi hito da bizitzea ez da ez da du honetan inorentzat zilegit. Mire aurrean dudan izlada ez da, zogu meraziru zuen berzain ona, hitota bizitzea ez da. Resulta que nuevo trabajo discográfico para Aske Entrena. Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este joven grupo creado en 2014 y de la formación Aske Entrena nos vamos con Oyu y Silac que es el título del nuevo disco de Ibakusa, banda de metal alternativo de Iruña, que lanza este nuevo trabajo bajo sello discográfico core grabado en Sex Tuvi Studios, Alacrana Studios y Dark House Studios. En este nuevo trabajo editado en 2016 nos podemos encontrar 10 nuevos temas, donde la fuerza de la música acompaña a las historias desgarradoras que nos cuentan. Dunac fue el single de adelanto donde se aprecia la evolución de la banda en estos dos años, desde que sacaron su primer trabajo discográfico en 2014 a Budapest. 6 Nos quedamos con este segundo larga duración Nos quedamos con el álbum que lleva por título Oyu Isilak Y de él te extraemos los temas Barne, Corapila y el tema Shugea dentita te la mire en tu ranchito chiquitito soa ha captura con tu fam de la fea mire La que nos trae Ibakusa, una formación de Nafarroa Con ese su segundo larga duración Oyu Isilak, ahí estaban sonando todos de los temas, Barney Corapiloa Y el tema Sugea, y ahora qué te parece Si nos vamos con marcha, con alegría Con diversión, nos vamos con Ichiaren Semeak, banda de Munguía Que edita el disco EH Republic El quinto disco de la banda Ritmos alegres y bailables mezclados Con textos de índole política Disco alejado de todo tutelaje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 y Riggi, que le dan una homogeneidad íntegra a este quinto trabajo de esta formación de Ichiaren Semiak. El álbum llegó por título EH Republic, de él extraemos los temas Atera Bestebat y el tema Mirenchu Pacharan Mirenchu Pacharan Kauragordetan Algarakak arriketan Lehenengo bezarkadak Haltzako baka maradak Onieto brilagun Azpalditik urrun Zuen indarra behar dugu Aurren abegiratzeko Zuen indarra behar dugu Atera behar Zunda, etas ganta Zunda Echeraika rribe atira Atera beste ba bacharan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 Comenzamos el repaso con las noticias más destacadas y lo hacemos con el sello Navarro gor ya que edita un pack recopilatorio con los tres primeros discos de la banda de Lecumberri, Berrich Arrak. Incluye el álbum Berrich Arrak de 1997 y Kasten de 1999 y Squawk Ukabilak del 2001, ahora editados en formato Digipack. Desde el pasado viernes 10 de noviembre se puede reservar el nuevo trabajo discográfico de Berry Charrac Infraseñuac a través de la página de la banda berrycharrac.net barra berrydenda. Y atentos, atentas porque ya tenemos fecha para la segunda edición del Festival Iruñer Rock. Será como el año pasado en la ciudad de Ciudadela y los días serán el 25 y el 26 de mayo del 2018. Y la edición de este año de la Durango CoaZoca, que se celebrará entre los días 6 y 10 de diciembre. Dejamos atrás las noticias más destacadas y nos introducimos con la agenda de conciertos. Ya que el sábado 2 de diciembre en el Gasteche de la Rocha Pea en concierto estarán Again You, Rotten 13, Caótico y Non Servium. Además, Dj Ayerra y Dj Enki Hay que comentar que las entradas están agotadas La banda Primeros Auxilios estarán presentando su tercer trabajo discográfico Si vas a la moda mereces la muerte El viernes 15 de diciembre en el Bar Galassi Calle Calderería 36 de Iruña A partir de las 9 de la noche Junto a ellos estarán Cagando Blando En su único concierto de este año 2017 El sábado 23 de diciembre a las 10 y media de la noche en Hernani, en Viteri Kulturetsean, concierto décimo aniversario de Esnebelcha. Entradas agotadas. La formación arribelcha estará presentando su nuevo trabajo discográfico mañana viernes 17 de noviembre a partir de las 9 de la noche en el Inferno Taberna, en la calle San Agustín 4 de Iruña. El sábado 18 de noviembre se celebra una nueva edición del Sorging Agua, entre otras actividades, concierto con las bandas Roten13, Irkaya, Sustrayans, rebu Erdoin, Nikra, Raimi, Perlata y Aunchape. La entrada más CD, 6 euros. cierto fin de gira de la formación bocanada, Libres Tour este sábado, 18 de noviembre en la sala central de Iruña, a partir de las 10 de la noche, entradas 10 euros, en Berriozar en el Café que más está, en Iruña en el Taito Atú, el Infernito Guitar Shop y por internet en centralpampurona.com y tiquetea.com. Pues hasta aquí la agenda de conciertos y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música local, música que se realiza en Euskal Herria Y por supuesto, más novedades Euskal Música también en Internet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 ...que busca música en las redes sociales. Y después de repasar las noticias más destacadas y la agenda de conciertos para estos próximos días, volvemos a compartir contigo más música local, música que se realice en Euskal Herria, con otra novedad, la novedad del nuevo trabajo discográfico de la formación Governors, ya que esta banda se formó en 2006 en Arrasate. Los ingredientes favoritos de sus canciones son los sonidos de mucho peso y poderío. Governors acerca las melodías al amparo de ritmos potentes y sólidos. Governors presenta su sexto disco titulado Cero, disco que ha sido grabado y mezclado por el técnico de sonido Aritz Arregui durante agosto y septiembre del 2017 en los estudios IGA Indie Usurvil. Las colaboraciones continúan en este nuevo trabajo discográfico, ya que han colaborado a Aitor Antruejo a las guitarras y arreglos de guitarra, Koldo Uriarte a los intes CERN, Sampler y piano, Aritz Navarro a los coros y hay textos de Ayer Goenaga, Miquel Echaburu y Xavi Igoa. Governors edita a cero un disco de rock poderoso y grueso donde el sonido se refuerza con los golpes melódicos. Un sonido de entramado apabullante que deja de ser ensoñación para convertirse en paisaje cotidiano y duramente atractivo. Es novedad esta semana, recién salido del horno, el sexto trabajo discográfico para la formación de Arrasate Governors. El álbum cero, del él extraemos los temas, Iñores, y el tema Ezurraren Cultura. Laupareten artean bakarrik Aukizar batene zeririk Bizitzarik aldez baden errukirik Denbora bizaian marrasturik Enbarkamena horro itzen Iñezmo zorro batzen Kielo Is that in you? Zoiik, beldurra kusatzeko Egingo banu formak bihurtua zertz Izlada bat ametskrizketa batut beldurren Kontrako armatzat daulana izelako Gizpilu entzako askorentzako Galago, eta beti nahi nuke Abuzkorrago Beldurdenak Bezagertzea gure Ezkoetan amet ze kontzumitzen noten arren sarri konponbidea ote da begia kistea izardenak piztea o sardiziastea berrizastea Son no tenes, hau sheraniregia, que surria y alegrewa mi tu, con zehu, geaga es dunai, con bombire rique es dunai, birari que Pues Allí estaban dos de los temas incluidos dentro del recién estrenado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 estaba Maider Zavalle y que regresa al panorama musical, ahora no con Alaystelechea, sino en solitario con su primer trabajo discográfico Sue y nos vamos hasta Garez Puente la Reina. Nos vamos con la formación Nonai, una banda como te comentaba anteriormente de Gares Puente la Reina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 Un año más tarde, deja la banda Eva y realizan su primer concierto del 2013 en el Festival Abertzalle de Biurún. En 2014 realizan una canción para el recopilatorio Euskalas Visi et Aikashi Naidut. El segundo CD de la banda de Gares, Nonai, llegaría en 2015 bajo el nombre de Emin Gaude. Un año más tarde, en 2016, tras dejar Eva Castillo el grupo, fichan a Jaime Navarro. A principios de este año 2017, ha salido a la calle lo que es el tercer trabajo de estudio de la banda. El, el álbum pistiak La formación actualmente la componen Aitiane Uroz a la voz, Roberto Uroz a la batería, Oliver jaurrieta la guitarra, Amaya Domínguez al teclado y Jaime Navarro al bajo. Nos quedamos con dos de los temas incluidos en este tercer trabajo discográfico para la banda de Gares Puente a la reina Nonai. El álbum Pistiak Il, de Tusten Pistiak, de él extraemos los temas demora Mora Lapurrak y el tema Europa que es su radar. Ten zaitut, ta naiz, zaitut, <susur> ta naiz, zaitu ta da saizzen naiz ikus zaitu bostzen naiz zunan penxatzen nuk ta desha jertzen aiz bësharkatzen zaitu ta Zenaiz asko maite zaitu Begiberde du muti, ya! Keio behar du zuretzat Zure Horsodienktu ent guturt filtratek 9-10- спорт horri emkratzu? Y con la música de la formación de Gareth Point de la reina Nonai Vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música No antes recordarte que hemos escuchado el cuarto trabajo discográfico del portal de GAD El álbum donde los acordes queman Hemos escuchado lo nuevo demos Moss También hemos escuchado el nuevo trabajo discográfico de Ask Entrenad, dos de los temas incluidos en el álbum Serotic. También a Iba Kusa, a Echiha Rensemeak, os hemos dado las noticias y la agenda de conciertos para los próximos días. También, novedad importante esta semana, el nuevo trabajo discográfico, sexto trabajo de estudio para la formación de Arrasate Governors, el álbum Zero. Hemos escuchado dos de los temas... También el primer trabajo en solitario de Maider y hemos cerrado esta nueva edición del programa de Euskal Música con la formación de Gares Puente la Reina Nonay con ese álbum Pistiakil de Tusten Pistiak. Recuerda que Euskal Música vuelve dentro de 7 días nuevamente aquí al 100.8 a Berriozari Ratia para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ría, en todos sus estilos musicales. Hasta la semana que viene, saludos, agur. Sar y Ratia en el 100.8 de FM